Respecto a la pregunta suya, los canales clandestinos, nosotros en un momento de buscar, me parece, los culpables, si es quien hizo un canal clandestino, que lo evaluaremos y, y, y buscaremos resolver esas situaciones, si las hay, o también a algún otro desarrollo que pueda haber afectado. Es momento de poner todo el esfuerzo en donde hay que ponerlo. Y hay que ponerlo que la gente salga adelante, normalizar la situación, la perspectiva del tiempo, nos están ayudando a después, permanentemente, vamos a ir estudiando el territorio, los lugares donde más eh, puede haber crecido el agua, más allá de las expectativas.